Y apuntó a ser bien esta fecha, año 2040, llega el apocalipsis, lo dice la Basílica del Pilar. Hoy lo vamos a conocer aquí en Mundo Bizarro, en La Rosa de los Vientos, con Carlos Oyes. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Ay, ay Carlos Cagorero, nos vienes. ¿Ay? 2040, ¿no? Eso dice sí, el Pilar. La Basílica es, es. más importante del mundo cristiano. Correcto, eso pone allí, vamos, eso es para todos, ¿eh? O sea que si, si lo ponen en el Pilar se por algo, sí. ¿Y, ¿Y lo que está en el Pilar se cumple siempre? O, pero pues, cuéntanos pues no, no, eh, no esta historia, sé. ¿esta historia cuál <ríe> sí, es? Mira, eh, es? por muy... qué ¿Por qué dice 2040 que es el Crismón en donde se encuentra? ¿Y por qué esta fecha es la fecha del fin del mundo? Pues es muy sencillo, mira... En el 14 de septiembre de 1186, que es cuando se inicia la construcción del templo románico, resulta que en el cielo se encuentra un estelium, una conjunción estelar. Los astrólogos de la época empiezan a hacer cuentas y números y se dan cuenta que esa conjunción estelar se vuelve a repetir el 23 de septiembre del 2040, ah, que es para la... Claro, esa es la madre del cordero o de la madre del apocalipsis, ¿no? Correcto, correcto. Claro. Pero si sí, a esa conclusión llegan, que es el fin del mundo, porque hasta aquí han pasado 854 años desde la construcción del tímpano, donde está marcado por el apocalipsis. Pero ahora fijaros vosotros, si vamos ese mismo número de años hacia atrás, Está el año 332, uh -huh. que es cuando Constantino Grande abraza la religión católica, oh. el cristianismo. Es el inicio de los tiempos. Luego, por eso deciden ellos o entienden que justo en el otro extremo está el final de los tiempos o lo del cristianismo es o sea, cuando terminará. Que como se cayó en los dioses en ese 332, ¿no?, el, eh, la religión que tenían los, los romanos, ahora Correcto. sería en el año 2040... El, el dios católico caería también y por eso es el apocalipsis. Correcto, está marcando lo que llaman la parusia o la venida de Jesucristo con la resurrección de los muertos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y está todo marcado, además con, con, con los con los astros, con Júpiter, Saturno, el Sol y la Luna, está todo allí expuesto en la, en, de la forma que tiene que estar. Inclusive, fijaros, marca hasta los epiciclos que bailan O sea, lo sabéis que Júpiter y Saturno tienen un baile alrededor de la Tierra, como una especie de espiras, que son un total de 32. Perdón, 23, disculpadme, 23. Bueno, pues incluso los marcan el número de pisciclos que se darán el, el año en que terminará el mundo. O sea, está muy bien calculado. ¿Y dónde se encuentra esa fecha, esa profecía? Esto está en, en el tímpano. Que está En la entrada, la, ¿no?, más o menos. En la entrada, sí, en la, en, la más de, en la entrada del Poniente, el que está, digamos, más hacia la zona del, del norte, eh, allí lo encontraremos. Además del Cremón, tienen todos un secreto, porque veréis que el Cremón del Pilar está puesto en medio de una pared y no hay nada más. Ajá. Es extraño porque en las iglesias románicas estaban presidiendo la entrada. Bueno, resulta que los maestros panteros lo que hacían era respetar el sitio, su ubicación original y lo dejaban siempre, o sea, cuando ampliaban un templo, el Cremón siempre permanecía en el mismo sitio aunque luego se cegara la puerta pero el Cremón estaba allí, luego eso nos quiere decir que en la, en la ubicación donde está a día de hoy de Cremón justo allí estaba la, la entrada del antiguo templo románico ¿Eh? Y la numeración de 2040 me imagino que vendrá en números romanos No, no, no, no, ah, no, no ¿Cómo no, viene puesto? No, no, no, no eso viene simplemente, esto es documentación que hay, ¿vale? pero nos hablan los astrónomos, los astrónomos de, del del siglo tres, doce y trece Vale, nos están hablando por el tiempo en el que se va a volver a producir esa conjunción estelar. ¿De acuerdo? Y lo dejará escrito que será este día. Allí no lo pone. Ah, vale. O sea, no hay un, o sea, si tú te pones a mirar... Claro, es que te lo decía porque, imagínate, eh, según estamos nosotros comentando ahora, va una persona a, a, al, al pilar y empieza a buscar y dice dónde está la fecha, que no la encuentro. Claro, no, no la encontrará. Mira, verá simplemente el, el tímpano oeste con el cremón en el medio y flores. Pero es que las flores, dependiendo del tamaño y el número de pétalos, designan un planeta u otro, ¿sabes? Fíjate, no esto sabía está eso. En, es, esto está encriptado todo. Entonces tú vas a tú vas allí, y ves el crismón y ves al lado unas flores de distintos pétalos. Entonces cada flor con el número de pétalos que tiene designa un planeta concreto o un astro, el sol, la luna, Júpiter, Saturno, etcétera, etcétera. Es más, es más hay otra otra cosa encriptada con otros, otro estelium que a la fecha de hoy no se sabe qué quiere decir. ¿vale? O sea, hay dos esteliums. Uno está desencriptado, que es el que estamos hablando ahora, pero el otro no se sabe qué es lo que está diciendo. vale Porque hay un planeta, el número de pétalos no coincide con ninguno de los planetas que se conocen, entonces no se sabe qué está diciendo ese estelium, cuándo se va a producir. O sea, que tenemos de tiempo hasta entonces, hasta septiembre del año 2040. y tiempo, Correcto. por ejemplo, que nos da para ir al Pilar. Ah, bueno, de... muchas veces, ¿no? Sí, Ese, Esa iglesia sobre una iglesia. Sí, bueno, allí hay muchísimas iglesias. Mira, por ponerte un ejemplo, si empezamos en el principio de todo, tenemos un templo a Diana. Sí. Un templo a Diana, que es donde, supuestamente, se le aparece encima de un Pilar la Virgen, ¿vale?, a Santiago el Mayor. ¿de Claro. claro. Ay, pero es que luego allí han habido después, pues obviamente, dentro del cristianismo, capilla sobre capilla, hasta que ya empieza, digamos, don, hasta que montan, digamos, el templo románico, que ya tiene un apello peso y poder y algo de solemnidad, ¿no? Para, para recoger ahí dentro la atención, ¿de acuerdo? Y sobre después, sobre eso, pues se tira otra vez el templo, se hace el barroco, el herreriano, etcétera, etcétera, hasta lo que tenemos a día de hoy, ¿vale? Hoy tenemos un montón de, de, de clases de, de templos como neoclásicos, rococó, barroco, etcétera, ¿vale? Tenemos una, una mala gama de artes y de, de, de templos extremadamente grande, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, a día de hoy solamente verás ya, digamos, el conjunto general del pilar, Pero si la gente se fija bien... Claro, pero es un poquito reciente incluso eh, lo que se ve, la, la apariencia, el, eh, la caja sobre todo. Y sí. dentro ya se ven cosas eh, más antiguas, eh, pero lo que se ve en las fotos es relativamente reciente. Incluso las torres son de este siglo pasado. Claro, sí, sí, claro. Pero yo lo, lo que te iba a comentar, sí, si la gente eh, se fija un poquito, se dará cuenta que el camarín de la Virgen el ábside de la antigua iglesia románica, es decir, uh -huh. está la iglesia dentro, la iglesia románica está dentro del pilar y se puede ver perfectamente, digamos, su distribución. Sí. ¿eh? Entonces, es así que se ve claramente el resto, ya como tú dices, es una caja que ha, digamos, ha acogido al resto dentro de ella. ¿Y qué tiene de especial esta ubicación para que se hayan hecho una iglesia sobre otra iglesia, siempre en el mismo sitio? Aparentemente aparentemente es donde se apareció la Virgen. Ese es, el, digamos, el kit de la cuestión, ¿de acuerdo? En el año 40, el 2 de febrero del año 40, se aparece la Virgen a Santiago, cuando supuestamente el hombre pues ya estaba desesperado porque no conseguía eh, convertir almas, ¿no? Y esa es el la kit del kit de la cuestión. Otra cosa ya es lo que la Iglesia ha querido colocar después ahí dentro, ¿no? Etcétera, hay eh, eh, bueno, pues, eh la todo lo que es el tema de, de, de la creencia o la religión, etcétera pues bueno ha ido creciendo conforme ha ido creciendo lo que es el tema. Además que es un lugar que de algún modo eh, siempre tiene esa leyenda de que está protegido, porque cuando la guerra civil, una de las cosas que siempre busca la gente cuando llega, no son esos agujeros, esos proyectiles, pero un lugar donde no, no, no se deterioró, sino que, que se salvó. Hay, hay, aquí hay mucho que hablar, ¿eh? Aquí hay mucho que hablar, Silvia. Mira, eh, hay una de las partes de la historia de las bombas es la que tú has explicado ahora mismo. Caen las bombas y no eh, sucede eh, nada. Esa es la creencia. Luego la esa realidad la igual, no es tan bonita. Bueno, la realidad es que, aparentemente, el Fokker del Alfred Ceballos volaba por debajo de la altura de armado de las bombas. Por lo tanto, tocaron suelo antes de que se armara la bomba y no explotó. ¿De acuerdo? Uh -huh. eh, se sabe o se, se, se cree que la Esfera de Ceballos después, bueno, pues fue fusilado, ¿eh? De por, por no haber volado a la altura correspondiente. Jolines. ¿de acuerdo? Entonces, pues son dos historias eh, que están ahí y cada uno tiene que coger la que más le guste, ¿no? Yo expongo siempre las dos cuando voy a hacer alguna visita al pilar con gente o amigos y, bueno, cada uno cogerá la que más le, le, le de ¿verdad? Sí. Y si entramos por la puerta principal, enfrente de donde se encuentra la talla de Virgen, se encuentra en una talla de Jesucristo muy conocida, la gente es muy devota, incluso dicen, entre los milagros que están relacionados con el Pilar, dicen que le crece el pelo. Es una leyenda. Sí, y muy cerquita sí. también está el cuadro de Calanda, del milagro de Calanda. ¿no? Sí, sí, sí. Mira, ese es el Cristo de los milagros, que está en, en la capilla de San Juan. De San Juan Bautista, ¿de acuerdo? Hay quien dice que las, las malas lenguas Dicen que el que está allí crucificado El Cristo de los Milagros No es Jesucristo, sino es San Juan ¿Vale? Dicen que eh, Digamos, el auténtico Mesías el Crucificado fue San Juan Y no fue Jesucristo Por eso es que choca muchísimo que esta talla De la escuela granadina, que está perfecta Es una talla, vamos, eh, que se le ven Todas las venas las Todas las arrugas de la piel Es una talla preciosa Eh, bueno, pues que no es eh, Jesucristo, sino que sería San Juan Bautista crucificado, De hecho, está colocado exclusivamente en la capilla de San Juan Bautista. ¿eh? Y bueno, luego está claro que hay varias referencias a lo que es el milagro de Jalanda en el Pilar. Eh, está claro que, bueno, eh, eso eh, removió muchísimas conciencias, ¿verdad?, cuando sucedió eso de que le creciera a José Pellicer la pierna, ¿de acuerdo?, Bueno, después pues, ha habido muchos estudios sobre el tema este y también ha salido cuestiones de que eh, pues posiblemente la pierna siempre estuvo ahí, que no, mm. no se le cortó la pierna, ¿de acuerdo? Pero que se le llegó a restablecer, a curar un poco, ¿no? Porque para que dijeran que era milagro, aunque luego lo engrandecieran. Mira, la, la cuestión es la siguiente. José Perícer tenía una pierna que era muy delgadita, estas piernas atrofiadas, ¿de acuerdo? Mm -hmm. Entonces... Parece ser, vamos a dejarlo así, ¿de acuerdo? Parece ser que José Pellicer se ataba la tierra tan delgadita hacia atrás con una cuerda y entonces lo que era la rodilla parecía un muñón, ¿vale? Y pedía con ello limosna del Pilar. Eh, José Pellicer había hacía la vida en Zaragoza, ¿vale? Pidiendo en lo que eran la, las puertas del Pilar. Y una de las veces que va a visitar a sus padres, a Calanda, sus padres habían eh, alquilado su casa a un militar. La habitación de su hijo a militar. Bien. Los, eh, los padres hacen dormir al hijo en la habitación de los padres, junto con ellos, y el hijo, claro, por las noches se soltaba la pierna, ¿de acuerdo?, para des descansar. Entonces, cuando entró la madre, vio que estaba la pierna otra vez allí. Lo que ha dicho muchísima gente con esto del lado de Calanda. Jolín, ya que te ponen la pierna otra vez, que te la pongan buena, que no te la dejen delgada sí, sí. como estaba antes, ¿vale? Eh, y yo estuve con el padre Marina, que fue un gran estudioso de de lo que es el milagro de Jaranda y el hombre pues en, en, al final de sus días eh, a muy a su pesar descubrió ciertas cosas que la cosa no era como se había pintado hasta ahora ¿eh? uh -huh, y sí. luego también el pilar se encuentra en la parte menos conocida del pilar en la menos visitada un túnel un túnel larguísimo que si se atraviesa dice la leyenda sin respirar se cumplen los deseos cuántos deseos se cumplen el pilar eh <risa> Muchos, pero te tengo que decir una cosa, Bruno Está cerrado en Sí, sí, momentos... sí eh, eh, Pero lleva cerrado desde que yo era niño Iba al Pilar sí, Porque sí. El, el genio que cumple los deseos Está de vacaciones desde <risa> hace mucho tiempo <risa> ¿Sabes qué pasa? Que había gente que con el afán de conseguir O intentar conseguir el deseo Tenía que pasar sin respirar Y la gente mayor, como está en largo Sí. Hubo algún, algún desmayo que otro Entonces, <risa> sí, sí, sí, sí, sí Entonces decidieron cerrarlo Y ahora sí que se abre Se abre un día del Pilar Y un día de Semana Santa Pero el resto del año está cerrado Porque tenéis que imaginar que los niños o los chicos lo que hacían era pasar corriendo, ¿vale? para Sin respirar, porque claro ellos corriendo pasaban enseguida. Claro. Pero aquello parecía una carrera de galgos, ¿me entiendes? Dentro de un templo. Entonces, lo que es la curia no no le gustaba. Entonces, ¿Cuán, lo ¿Cuánto mide se sabe cuánto mide ese, ¿eh? ese o sea, Pues es casi el ancho de lo que es la, la, la el, el, el templo del Pilar, ¿eh? es casi casi el ancho del templo. No lo sé, no te puedo decir los metros. Pero 30, 40 metros, eh, perfectamente, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí perfectamente, sí. perfectamente, mm. perfectamente sí. Sí, sí, sí, el sí. mundo bizarro el pilar y ese crismón con la fecha del fin del mundo en el año 2040 del apocalipsis según ese cálculo con Carlos Oyes hemos tenido esta noche en la Rosa de los Vientos eh, Carlos, eh, muchas gracias muchas, a, gracias a vosotros